Bueno, buenas tardes a todos un agradecimiento en primer término a la Asociación de Jubilados y Pensionados en el realidad, aquí representada por su presidente Santiago de Paz el agradecimiento a todos los presentes en particular a los jubilados que hoy estar del frío que han hecho presente a los efectos de escuchar la palabra de la Presidenta y agradecer a la Diputada Nacional de nuestro espacio político que está haciendo una recorrida por la provincia de Buenos Aires a los efectos de esclarecer a todas fundamentalmente la clase pasiva de que es importante avanzar en este proyecto que nuestro partido está trabajando y que otros partidos de oposición también están apoyando esto, que es factible de que la clase pasiva de una vez y para siempre pueda lograr el un 82% móvil. Así que Reitero la presencia de esta cognitiva en encabeza la Diputada Nacional Graciela Camayo, la cual también la espera la Diputada Mariano Cumplido Mariana Casete, eh, Tiki Madone, que es conocido exfuncionario de, de la zona de PAMI, que también acompaña, Osvaldo Carranocho, presidente del Consejo de Liberantes, de aquí de la mayoría, que nos acompaña, y otros dirigentes eh, eh, también del sector premial, que eh, estamos viendo eh, que pertenecen al gremio docente y otros gremios que también se han hecho eh, presentes, a los efectos de interiorizarse sobre este tema tan importante, tan importante, y que todos estamos deseando de que se pueda resolver a la brevedad. Sabemos que el parte de Graciela, que es una gran luchadora, todos la hemos visto a través de los medios televisivos como lucha por esta causa, como aquí también otros diputados de otras instituciones políticas que también lo hacen, Creo que ha llegado el momento de poner las cosas en su lugar y dejar de mentirle a la gente como lo hace este gobierno nacional que dice que no es viable, que no es factible cuando los recursos están. Por eso que después de lo que eh, en su momento el pueblo decidió en el pasado de cambiar estas composiciones de la legislatura nacional creo que es el momento para seguir avanzando. Eh, por eso que Graciela hoy está aquí con nosotros para poder eh, eh, expresar cuál es la verdad sobre este tema y en las condiciones en que se encuentra el proyecto hoy para poder avanzar eh, eh, con esta medida tan importante. Así que les paso el la a Graciela reiterándole el agradecimiento por la visita hoy a la Gracias. No sé, yo sé que está la prensa, no sé si los muchachos quieren hacer preguntas antes, se van como las preguntas de ellos, o si simplemente lo, lo graban y lo, no, se los demás. Me gustaría saber en ¿es qué estado o sea, en qué, más del proyecto, y cómo siguen trabajando usted en la distintas cámaras. Bueno, entonces vamos a, a hablar en general de lo, y los tomatos lo y Eh, el preciso yo también es agradecerles a los dueños de casa, obviamente los, los centros de jubilados cumplen un rol muy importante en la sociedad, nosotros que provenimos de unas justicialistas, apreciamos enormemente la posibilidad de que la comunidad se pueda organizar y que se organice en estos, en estos núcleos, en donde de alguna manera representando a otros vecinos, representando en este caso a toda una generación, los jubilados este, saben han sabido hace algunos años encontrar eh, un ámbito no solamente para compartir eh, las fiestas que se comparten muchas en los centros de jubilados y que son tan lindas, sino también para compartir a veces las soledades, las, las, las desgracias o las gracias que puedan ocurrir en las familias. Así que al presidente del Centro Jubilado agradecerle la oportunidad de participar, de decirles que me siento muy feliz por estar en este ámbito, es un ámbito al que suelo concurrir habitualmente en mi vida política y lo hago con mucho agrado, porque ustedes, los mayores, dan mucho más amor que, que a veces nos merecemos nosotros. Obviamente agradecemos a los dos compañeros, al Presidente del Consejo Deliberante eh, el acompañamiento. Estamos nosotros caminando la provincia de Buenos Aires. Eh, tenemos entre manos este tema que tiene que ver con los jubilados, que si bien es cierto pasó ya la, la prueba de fuego de la Cámara de Diputados Nacionales, en donde y eh, dificultosamente hemos dado una media sanción, eh, no es probablemente el proyecto que a muchos de nosotros nos hubiera gustado. Algunos de nosotros, yo particularmente por mi extracción gremial, reivindico los derechos de los trabajadores y en este caso reivindico los, los derechos de los trabajadores pasivos, me hubiera gustado que el proyecto fuera el 82% móvil sobre el salario, en actividad, pero la verdad es que con mucha responsabilidad, algo que eh, el gobierno siempre trató de, de minimizar o trató de, de anteponer como uno de los graves problemas que tenía este proyecto, con mucha responsabilidad yo entonces llegamos a esto que es el 82% móvil sobre el salario mínimo vital y móvil, y también llegamos a legislar la resolución de todos los casos que tienen que ver con el caso Badaro, todos aquellos reclamos que han habido y que la Corte tan sabiamente ordenó cuando dictaminó el, el fallo Badaro. Estas son las, las dos opciones que tiene la media sanción de diputados. Nosotros hemos votado en el convencimiento de que el Estado argentino está en condiciones de asumir esta inversión, porque tampoco la consideramos un gasto. Nosotros creemos que el aprovisionamiento de han hecho los trabajadores para esa contingencia denominada que no es bajo ningún punto de vista un gasto del Estado, sino una fuerte inversión en desarrollo humano, que es lo que en definitiva debe importarnos o que por lo menos a quienes somos justicialistas en serio nos importa. Decía entonces que en estos términos está conjugado el proyecto, la media sanción de diputados y como todos ustedes saben, en este momento está en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores adoptó para, para tratar el tema... ...una metodología muy interesante, muy novedosa... ...y que me parece que va a rendir sus frutos... ...yo debo decir a esta altura que soy muy optimista... ...en cuanto al resultado que pueda tener la votación en Senado... ...porque los senadores han programado una serie de reuniones... ...en el interior del país... ...y han salido al interior del país... ...a interiorizarse acerca de lo que piensan del proyecto... Eh, lo, ...la sociedad en su conjunto y particularmente lo que piensan los propios interesados. Y es así como han hecho diferentes reuniones a lo largo y a lo ancho del país. Yo solo puedo contar algo que, que, conozco, este, que conozco y que sé que va a ser de esa manera... ...que es el, el voto del, del senador de, de Chubut, que aparecía como un voto que no iba a ser favorable y cuando se formalizó la, la reunión en su provincia, advirtió el grado de este, compromiso que había por parte de los jubilados y el requerimiento de los jubilados para que él vote afirmativamente el proyecto. Y eso sí. es lo que hace ser optimista, si cada uno de los senadores sigue el mandato de su propio pueblo, el pueblo que les dio el voto y que los puso ahí, Seguramente no hay ninguna duda de que va a haber una ley que establezca el 82% de Y la otra cuestión es qué va a pasar luego, porque si bien es cierto que se puede votar una ley, no es menos cierto que el Poder Ejecutivo tiene la potestad del veto. Y esa es una potestad que nosotros no la vamos a negar y que nosotros es, no sé, es muy difícil preguntar, porque nosotros no tenemos el número que se necesita para culminar el reto presidencial. Yo la verdad es que creo que la presidenta tendrá que dar muchas explicaciones a la sociedad si es que efectivamente se le ocurre respetar la ley. Primero porque ella sabe mejor que nadie porque maneja los números finos de la economía que los montos que se están publicitando como montos eh, que llegan a la inversión se habla de cerca de 40.000 millones de pesos no son reales Esto es eh, eh, mucho menos de dinero, es que vamos a disponer el erario público para afrontar el pago a todos los jubilados. Eh, nosotros estamos calculando que es cerca de mil millones de pesos y eh, entendemos y estamos convencidos de que la CET tiene toda la capacidad financiera y económica para afrontarlo. Porque además... Eh, visualizamos que la ANSES tiene gastos superfluos, innecesarios y que no tiene nada que ver con los gastos que la ley le determina que debe tener la ANSES, que es afrontar el pago de los salarios de los funcionarios. Hoy vemos cómo la ANSES está financiando los imperios que tiene el Estado nacionalizado a través del Gobierno Nacional. Eh, advertimos a la plata de los jubilados, pagándole el, el fútbol para todo al señor Rolona y a los... <risa> y a un montón de, de dirigentes de dudosa este actuación en algunos clubes de fútbol, este Y también vemos cómo lo, lo utilizan los dineros de los jubilados en una, en una línea aérea, que a mí sinceramente me muy bien que todos los argentinos tengamos una línea aérea, yo entiendo que esto favorece muchísimo las posibilidades de la interconexión, las posibilidades del turismo, del turismo extranjero, pero no es menos cierto que bajo ningún punto de vista se tiene que tomar para favorecer a este sector de la sociedad que usa los aviones y que no son precisamente los pobres y las personas que viven en el que necesitarían más un tren que un avión, este, digo, no hay recursos que lo paguen con eh, los dineros de los jubilados y después todas las operaciones financieras que, que hace el ANSES y que nosotros estamos advirtiendo claramente que rodan lo ilegal en muchos casos este, y todo la planta de los jubilados todo lo que se está gastando, todo lo que se está prestando en empresas, empresas de, de amigos, del gobierno este, que son altamente beneficiados, no solamente con Eh, licitaciones o, o, o con determinado tipo de trato preferencial en la Administración Pública, sino que también son beneficiadas con eh, préstamos que la a una tasa que no que corresponde, porque nosotros en estos días podemos ver en el diario que nuestra provincia se, ende, se deuda a un 11,5% y el autor resulta que presta a 7, a 8, 9, o sea que hay algunas cosas que indudablemente no funcionan y eh, hay funcionarios que se han apropiado de las cajas de los jubilados y actúan como si fueran sus propias economías. Esto no tiene que ocurrir, esto es eh, rosa cuando llega a la decía anteriormente, y nosotros este, creemos que estos dineros deben estar donde corresponde, que es en el bolsillo de cada uno de los jubilados, cumpliendo con los mandatos de la ley. Y no cumpliendo con los mandatos de la ley, porque los argentinos hemos tenido, a lo largo de los últimos años, un muy grande con respecto a lo que es el, el sistema previsional argentino. La verdad es que han pasado gobiernos, y todos los gobiernos, en esto tenemos que ser absolutamente sinceros, de la democracia han manuseado los dineros de los jubilados, ya sea rebajándole el 13%, ya sea poniéndole una ley que mal llamada de solidaridad, por la cual se recortó las jubilaciones, o, o eh, pasando el sistema al, al sistema privado, donde algunas empresas eh, financieras se vieron altamente beneficiadas cobrando comisiones escandalosas en donde estas condiciones eran mucho más este, cuantiosos que las propias, propias ganancias que dejaban los dineros. Esto nos ha pasado en los últimos años. Y me parece que entonces nosotros tenemos que en ese sentido tener la experiencia de lo vivido y actuar en función de, de mejorar el sistema previsional y no de ir para atrás. Hoy, tenemos muchos problemas. Es cierto que este gobierno ha realizado muchísimas cosas que han favorecido a los jubilados, o por lo menos a las personas adultas mayores. Es cierto que se ha tomado en cuenta que había muchísima gente que teniendo 20 o 30 años de aporte no se podía jubilar y que se las ha jubilado. Es cierto que han habido incrementos muy importantes y es cierto también que se ha establecido una movilidad. Eh, en cuanto a la movilidad que tenemos establecida, yo estoy de acuerdo con la ecuación que se ha logrado. Yo creo que nosotros deberíamos haber dejado liberada la movilidad y que eso permitiera que no fueran tan bajo el rendimiento de los dos aumentos anuales que tienen los jubilados me parece que el porcentaje debe haberse decidido, haberse correspondido más con la realidad del salario y no con la realidad de los ingresos que tiene eh, la Y Digo esto porque soy de los que creen que la jubilación tiene que estar absolutamente en correlato con el salario del trabajador activo. Y esto no es eh, una decisión que pueda tomar un gobierno, esto tiene que ver con la parte dogmática del sistema previsional, un sistema que no ha sido pensado en la República Argentina, un sistema que tiene casi cien años de vida en el planeta, en la humanidad, en donde hubo países que lo han mejorado, pero en definitiva hace cien años más o menos el hombre empezó a perder la necesidad de previsionar a través del Estado para que cuando los trabajadores llegaran a riesgo tuvieran la posibilidad de tener dignidad en la vida. Y el norma de la jubilación, digamos que es el corazón del sistema previsional que en el mundo siempre ha tenido una vinculación con el trabajador activo. Y esto es lo que nosotros no tenemos que perder de vista a la hora de defender el sistema previsional. Eh, esa ecuación entre los trabajadores activos y los trabajadores pasivos es una ecuación caprichosa. No puede responder a las circunstancias económicas de un país, porque esto tiene que ver con cuestiones que son mucho más profundas y que tienen que ver con el ser humano. Un Estado, que no tiene capacidad para afrontar lo que significa atender a sus mayores no tiene ninguna posibilidad de resolver nada, Esos son los, los eh, requerimientos primeros que tiene que tener un Estado que se de ser un Estado de derecho, un Estado en donde el hombre es lo más importante. Así que estuvimos eh, en, en un centro de mirado, en una reunión anterior y el propio centro de cuidado en que estuvimos surgió la inquietud por parte de los jubilados en función de cómo ayudar, cómo, cómo este, hacer un poquito de fuerza desde tan lejos que están ustedes con respecto a este tema que está en tratamiento del Senado. Y se nos ocurrió, por cierto, se nos ha ocurrido, este, nos miramos con los que tuvimos los recién y, y nosotros, este, se nos ocurrió que, este, como ustedes están tan lejos, Probablemente no puedan estar que el Senado Misiones para presionar y que los senadores sientan que ustedes necesitan que el 82% sea tratado y sea tratado de esta manera. Pero en la anterior nos ocurrió algo que yo se lo voy a transmitir a ustedes, lo voy a transmitir al presidente, que es que se pongan en contacto con los senadores a través de los sitios eh, de correo electrónico que tienen los senadores. En las páginas internet del Senado están los sitios y los correos de cada uno de los senadores. Sería muy importante y esta sería una acción que ustedes pueden realizar como ciudadanos de a cada uno de los senadores que tiene hoy, bajo su responsabilidad, el modo para que esta también salga, escribirle que ustedes quieren que como representantes que son los senadores y que somos los legisladores, voten favorablemente la ley. Yo les decía a los abuelos con los cuales estuvimos recién, busquen ayuda a los nietos, porque los nietos, el manejo de, de internet, el de manejo del correo electrónico y todas estas modernidades, lo conocen a la perfección. Busquen en el sitio de los, de los nietos, eh, busquen los, los sitios, el sitio del Senado de la Nación, en el sitio del Senado de la Nación están los correos electrónicos de cada uno de los senadores al de una consigna de pedido y con el nombre de todos ustedes y de todos los jubilados que conozcan del pueblo mandenle a los senadores a decir que ustedes exigen que los senadores voten afirmativamente los ejidos esto es como una acción que se nos ocurrió en el pueblo donde estuvimos y que me pareció mirar viola transmitirse casa a Así que bueno, yo quedo a disposición para lo que ustedes quieran preguntar con mucho gusto, entonces abrimos el premio.